El sábado 22 y domingo 23 en el Uruguay, en todo el territorio uruguayo, se festeja el Día del Patrimonio. Estos son dos días en donde la la República hable iglesias, ministerios, casas particulares de, que, que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional, por supuesto museos, instituciones privadas, embajadas. El tema de este año 2011 es la redota. Desde el año 2005 el Ministerio de Cultura ha definido temas para cada uno de estos Días del Patrimonio. Por ejemplo, en el 2005 fue Carlos Solé, en el 6 el arquitecto Elie Dieste, en el 2007 un homenaje a, a Marta Agularte, Lágrimas Ríos, a La Luna, en el 2008 a Ferreira... El año pasado fue al Teatro Uruguayo. Eh, hay cientos de personas, funcionarios públicos, que durante estas 48 horas van a correr abriendo puertas, recibiendo gente, haciendo de todo, visitas guiadas. Muchos de estos funcionarios no van a recibir ningún tipo de remuneración extra. Eh, algunos quizás les den algunos días libres. Pero a pesar de que muchos no van a cobrar hay una enorme expectativa y entusiasmo porque es la sensación de un jolgorio que viven estos días los funcionarios y la ciudadanía en total porque se abre la casa eh, la casa donde trabajas y van a mostrarte el lugar donde trabajan y hasta lo hacen con euforia porque es como la curiosidad de la gente que pasa mil veces por los 30 ese lugar y se pregunta cómo será adentro, ahora lo va a hacer. Desde esta iniciativa, la posibilidad del ciudadano de hacer colas en forma gratuita y visitar todos los lugares con gente que le explica, se hace posible. Esto es una política de disfrutar el patrimonio, de visitar zonas de memoria, no solamente ver ladrillos y ver estructuras, y ver esculturas, sino saber que hay allí una identificación colectiva en este en este Uruguay patrimonial. Esta idea la inventó un, un arquitecto llamado José Luis Livini en 1995. Se suicidó el hombre, pero seguramente desde el otro mundo se ríe contento del éxito que esto tiene. Seguramente más de un millón y medio de personas en todo el territorio nacional van a andar deambulando y haciendo colas por esto. Me contaba alguien que Hugo Alfaro en Brecha eh, contaba en tono festivo un encuentro de decenas de intelectuales en la calle que andaban como orguiñigas locas de acá para allá entrando en tantas casas deseadas, en tantas casas soñadas. Todo eso en estos últimos años explotó y hoy es la toma del espacio privado y público por parte de la ciudadanía. Algun Muchos de estos lugares están abiertos todo el año. Pero este es un fenómeno popular. La gente va más ahora que durante el año, a pesar de que lo tiene abierto. Por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Visuales. La idea es que puedan venir siempre, todos los días, cuando se jubilen, con sus hijos, que los muestren. El, el programa es vastísimo y la gente está motivadísima con esto. Vamos a poner algunos ejemplos. Se abren los 35 pisos de la Torre Antel, donde se va a poder visitar con gente especializada de ahí adentro este mmm, modernísimo edificio hecho por el arquitecto uruguayo Juan Carlos Soto en el 2002 y se pueden ver las los murales de Torres muy bien dispuestos, así como la las, las esculturas de Águida y Cancro en el centro. La Facultad de Medicina también abre las puertas y hace visitas guiadas recorriendo los departamentos de anatomía, de medicina legal, el salón de actos. Este es uno de los edificios de finales del siglo XIX, principios del 20 que se va a mostrar en todo su esplendor interno. Al Pilar de Boz se va a poder entrar. Algunos... Se quedarán, otros volverán a sus casas, pero habrá visita guiada en las huertas que los pacientes, una huerta orgánica que los pacientes hacen en el Vilar de Bo. Muchos de estos pacientes saldrán en ómnibus gratuitos de Cutsa a visitar eh, distintos ámbitos culturales, por ejemplo el Museo Nacional de Bellas Artes, donde ya estas actividades comienzan el mismo viernes. El Palacio Legislativo, además de abrir para su visita guiada, en las escalinatas, las 5 de la tarde, tanto del sábado como del domingo, toca el Batallón Florida, eh, marchas y música mmm, de banda. También, por ejemplo, en Aires Puros, se abre el, la Quinta Piñeirúa, que es un monumento histórico nacional de mil, de inicio del, del 900. También se abre la Quinta Baja Ferreira, en el barrio Atahualpa. Todos los diseños de esta Quinta están diseñados por Pedro Figari. Por ejemplo, la Asociación Cultural tango en el barrio Sur, por supuesto va a haber candombe todas las noches, abre una exposición de los Pepes Orientales, un homenaje a José Artigas, José Pedro Varela, José Valle Verdóñez y José Mujica. En el, en el LATU se abre una propuesta interactiva para niños y adolescentes para mostrar el tema de las ciencias básicas. En Capurro va a haber una visita guiada con historiadores donde nos van a llevar a, a por los caminos del barrio donde bajaron los primeros esclavos y la historia de los negros en sus orígenes del Montevideo. En Carrasco se abre el Palacio de la Casa Strauch, que es privado, pero para esta ocasión permite la entrada para ver mobiliario y estructura. La sociedad Elías Regules va a ser un espectáculo folclórico... de montada y paseos en circo. Se abren Sulki, perdón. Se abren las casas de los partidos, la Casa del Partido Colorado, el Partido Comunista abre la sede 20 en la calle Graciada, donde va a haber conferencias sobre los orígenes de la izquierda y la masacre de los obreros. Abre la Casa de los Lamas, que es la sede del Movimiento Nacional de Rocha. Abre la Escuela Chile y ahí van a mostrar las fotos de los alumnos que estuvimos ahí desde el 1937 al 2011. Va a ser una experiencia muy fuerte porque también va a hablar Andrés Parrado, va a haber una muestra de Gurbic, que fue alumno de esa escuela. Va a haber una degustación de la Asociación de tortafriteros del Uruguay en la, el pasaje entre la Biblioteca Nacional y la Universidad. Los estudios Sondor abren con una exhibición de audiovisual y la gente va a poder grabar. También el, el MPP, el local central de Movimiento de Participación Popular Europea, abre sus puertas todo el día sábado y domingo para mostrar el material de propaganda política desde su surgimiento van a ver ómnibus gratuitos de Cusa de todos estos lugares que llevan y traen a la gente además de hacer propias visitas guiadas con arquitectos por ejemplo la asociación de arquitectos de malvín los de Goes los de Capurro organizan tours de 2-3 horas gratuitas explicando a la población las distintas formas de arquitectura que maneje ese barrio y la gente que, que vivió en esa zona se abren las puertas del Palacio Piria la sede de la Suprema Corte de Justicia que es un edificio hecho por el arquitecto Camilo Gardel en 1917 y fue la casa de Don Francisco Piria este lo vi en una última visita del patrimonio y es absolutamente un, un trabajo descomunal También, caminando pocas cuadras, se abre el Palacio Santos, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también va a tener todos sus funcionarios a disposición para la muestra de todas las las, las oficinas y los salones y las fuentes. En la Plaza Cagancha, eh, las colectividades van a hacer bailes típicos. En el Cerro, la, la Asociación de Jubilados de la Industria Frigorífica hace paseos, y visitas guiadas y muestras de lo cómo fue el proceso de industrialización de la, de la carne. En la ciudad vieja explota de actividades, por todas las esquinas, por todos los circuitos va a haber paseos en carro, imitando aguateros de la colonia, el mundo afro explotará en el sur... Eh, y, en, y en la zona de Palermo pero además se abren todos aquellos castillos por el Castillo baessa es eh, la Casona del Visconde de manú de Maguá la Embajada de México, la Embajada Rusa que es una, una estructura art déco y con una colección de arte estupenda Se abre la sede de Cucha, que fue la casa natal del actor Antonio Larreta, y que es una delicia de la decoración y, y, y arquitectura a principios de siglo. Es interesante que en cada uno de los ministerios y de los museos siempre va a haber alguna actividad interesante. En el Museo de la Casa de Gobierno, en la Plaza Independencia, va a haber un festival de coros del Bicentenario estas cosas que pasan en Montevideo y que seguramente convocarán a por lo menos un millón de personas esto va a ser igual en cada uno de los departamentos de las ciudades y de los pueblos del interior hay un listado completo de las cosas que se van a, poseer, a poder hacer durante estos dos días entonces, Día del Patrimonio 22 y 23 eh, nosotros los uruguayos que somos tan recatados y conservadores ahora se transforman en dos días en un estriptiz urbano donde se muestra todo y todo gratis podemos ver y disfrutar.